Y estamos ganando casi en todo Moreno.、Eh, cuartel quinto, la escuela catorce, solamente perdimos una mesa. Para、uh -huh. que te v g a s una idea. Y después así. Escuela más, escuela menos, parejo. Así que bueno, era lo previsible, lo que h a b í a en los últimos días. Sí, el, ¿usted ha notado por esto、eh, que nos dice que hubo corte de boleta en el orden local o fue boleta completa? Y hubo pérdida de. Digamos, de masa electoral a l nivel local, pero ganamos igual. e h Le gana decir,、eh, la propuesta en el orden local porque nos interesa, imagínese a nivel nacional, podemos tenerle. Gana a nivel nacional、eh, Sergio Massa con amplia diferencia. Con amplia y diferencia. Se gana a nivel local, amplia diferencia. Sí, y、eh... le A nivel local es un poquito inferior la diferencia, pero se gana bien. Se gana bien, gana Creo que no puedo hacer las procesiones todavía, pero creo que. Que nos quedamos con casi todo.、Uh -huh, con casi、Yo、todo. No es t o d ó hoy, no es、no, casi todo, sin、sí, eso. Bien. s es que falta n detalle porque con respecto a la lista de, de Narváez. Bien.、Eh, una pregunta y una aclaración. Cuando Alagastino decía a nivel nacional, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. Mamá, mierda, sí, el, frent el Frente Renovador no está a nivel nacional, está en la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Eh, ah, notó, notó, sí, notó algo、eh, particular en esta elección a Lagastino respecto a la participación de los votantes, la forma del voto,、eh, teniendo en cuenta la experiencia que, suya lo en lo el campo electoral. es mucha serenidad, tranquilidad, respeto,、eh, no, no, ¿cómo te puedo decir? Para, está llegando, hola, mucha gente acá d la sede nuestra, pero bueno, así que trato de concentrarme, pero sal, me saludan. Te imaginamos. í、sí, y,、eh, Mira, a, eso... eh, le pregunto,、eh, momento, momento, esto de que llega a la gente, ahí, que, la cara de los que llegan, ¿lo puede escribir el Ay, rostro? Mucha alegría, mucha alegría, mucha felicidad. Me parece que se produjo un quiebre políticamente acá en Moreno, y somos los máximos autores de esta expresión, porque te imaginás que, que es uno de los lugares más instalados en la zona oeste, el nombre de Sergio Massa.